Buen día a toda la audiencia del informativo Farco. En medio de la crisis del sector lácteo a nivel nacional, que elevó el precio del litro de leche a valores exorbitantes y generó desabastecimiento en las góndolas... En Rosario este martes se vendieron 5.000 litros de leche a precio promocional. Se trata de una alianza estratégica entre el espacio político Ciudad Futura y la cooperativa Láctea Cotar y de esta manera las personas que se acercaron a la Plaza Sarmiento pudieron acceder a 3 litros de leche a tan solo 100 pesos. La concejala de Ciudad Futura Karen Tep dio detalles de la iniciativa.